día de la mañana estamos en Radio Cracia y vamos a hablar con el abogado pampeanísimo y constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Buen día Andrés, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes por allá? Bien, acá andamos, con mucho frío hoy, es invierno de verdad, arrancó el invierno. Arrancó el invierno. Eh, sí, igual estamos más tranquilos en, en cuanto a lo sanitario, más vale que vos, que estás en la ciudad de Buenos Aires. Eh, eh, contanos eh, primero Antes de meternos en el tema de fondo Que va a ser la situación de Vicentín ¿Cómo, cómo vivís personalmente la, la cuestión de la cuarentena y demás? Y tratándola de transitar con dignidad Con algunos días mejores Otros días peores Sabiendo que es el medio Más idóneo de los que tenemos Para combatir la pandemia En el contexto que nos ha tocado En el AMBA Y y tratando de, bueno, de sobrellevarla, de hecho yo no pude volver a mi estudio jurídico desde uh -huh. que comenzó esto, y tratando de cumplirla, y tratando de los, los distintos espacios que se abren, especialmente para poder hacer algo de esparcimiento y de, y de poder hacer algo de práctica deportiva, utilizarlo. Y con mucha contención familiar, tratando de, de, de, de, de armonizar lo mejor que puedo en la convivencia, Y sabiendo que esto es largo y que es lo que nos ha tocado, a diferencia de lo que nos está sucediendo con el resto del país. Uh -huh. No quiere decir que, que, que, que esté bueno, pero bueno a veces en la vida uno tiene que afrontar cuestiones que no, no están buenas, pero que no tenés muchas otras alternativas. ¿sabes? Cuando yo escucho a la histeria contra la cuarentena, sí. siempre pregunto, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y si acabo de comprarme un librito sobre las distintas pandemias que azotaron al mundo y siempre ha sido... El, el distanciamiento ha sido el aislamiento hasta que viene ah, el, el, el, la masividad del contagio del rebaño o viene la vacuna o el retroviral. Entonces me parece que transitándola, yo siempre digo, transitándola con, con dignidad, con días mejores, con días peores, y, y tratando de ver cuándo esto va a pasar y, y ver cómo va a terminar. Porque esto todavía sabemos cuándo empezó, pero no cómo ha terminado, porque todavía no ha terminado ni el, el mundo que se va a reconfigurar después. Sí, sí. Si en claro, eso estamos. Claramente. Bien, Andrés, te llamamos puntualmente para eh, abordar la cuestión Vicentín en la que te venimos siguiendo en Twitter, que estás eh, informado y tenés una posición de los distintos costados que tiene esta historia. Por un lado, el proceso de Vicentín con la recepción de los millonarios créditos, por otro, la decisión del Ejecutivo Nacional de intervenir eh, de una manera y ahora se sumó el fallo. De, de un juez. Abordalo vos este, desde el costado que quieras primero, así nos, nos esclarecemos también nosotros. Sí, me parece que el punto de partida es que Vicentín es un grupo empresarial muy importante para la macroeconomía argentina y para la economía regional de Santa Fe que da, da, mucho, da trabajo a muchas personas que ha generado un endeudamiento y un estado de sensación de pagos con muchísimos con 1.200, 1.300 acreedores que son pequeños productores que han vendido grano y que no les, no les, han, no les han pagado que, que ocupa un lugar estratégico y que puede llegar a desbalancear especialmente una economía regional y impactar en la macroeconomía que, que está siendo investigado sus dueños porque sus dueños recibieron créditos especialmente de bancos públicos muy abultados, sin condiciones muy particulares y vendieron parte de la empresa Para, para hacer frente a estas deudas y ese dinero no aparece, y por eso están siendo investigados en Argentina, en Paraguay y en los Estados Unidos, y bien son procesos que recién están en una, una primera etapa, y que, y que claramente hay un interés público en juego, o un interés social en juego con respecto a que Vicentín debe seguir funcionando, debe seguir dándole trabajo y debe tratar de cumplir, Con las, las acreencias que tienen en el presente. Eso es el, el contexto Bien. que es Vicentino. Vicentín no es el adalid de un mm. capitalismo competitivo, racional y serio. Bien. Ah, y no es el adalid de la defensa de la, del derecho de propiedad, contextualmente hablando. Perfecto. Es Ahora, a, a partir de eso, lo, claro. ¿qué, ¿Cómo qué... lo encarás? ¿Cómo uh -huh. lo encarás? Y el problema es del de gobierno es que los primeros pasos para solucionar esta situación no fueron los adecuados. Porque primero utilizó un, una figura de la ley de expropiaciones, que, que la ley de expropiaciones, por un lado, regula lo que es la expropiación. Cuando el Estado considera que un bien que es tuyo tiene que pasar a manos del Estado, porque le va a dar una utilidad pública para el beneficio de toda la sociedad. ¿Cuál es? Esto está en la Constitución, en el 1853... Está basado en las ideas de Alberti, que no era comunista. Pero la idea es que si vos tenés un bien que es tuyo, pero que si pasa a manos del Estado va a ser utilizado, va a, ser, va a beneficiar a toda la sociedad, esto es, es posible limitarte tu derecho de propiedad y expropiarlo. Eso es lo que dice nuestra, nuestra constitución. Entonces hay una ley, una ley de expropiaciones, que regula todo este proceso, que es una ley de Congreso, una ley de bien justa antes de que vos le saques el, el bien al, al particular. Y esa ley de expropiaciones establece otras figuras, que son las ocupaciones temporáneas. Bien. Pueden ser normales y anormales. Esto es cuando vos necesitas ocup tomar, ocupar un bien para usarlo por un tiempo, por una necesidad imperiosa, y después se lo devolves al dueño. Es distinto esto que la expropiación. La expropiación te lo sacan para siempre. Esto es, bueno, frente a una situación de, de grave emergencia, que puede ser una pandemia que vos necesites a tomar 10 camiones de una empresa durante una semana para repartir insumos. y Después lo tomás y se lo borra. Ajá. Bien, ahí, ahí, a ver si te recuperamos, Andrés, porque me parece que se perdió la, la comunicación. ¿Nos escuchás vos? No. No nos escuchás. Ahí sí, ahí sí. sí ahí, ahí Ahí volviste, volviste, dale. Ahí decía sí, decía que se ocupó, se, se utilizó una figura que sí. es la ocupación temporánea normal que está no pensada para un proceso de expropiación, está pensada para ocupar un bien y devolverlo. Entonces, y, eh, esta situación es muy urgente. Y ahí el gobierno falló, porque no existía esta situación urgente, había un concurso preventivo en marcha con un juez concursal, la empresa no estaba en quiebra, no habían sido desapoderados los, los, los dueños, y dentro del proceso concursal tenés muchísimas herramientas para solicitar intervenciones, para cuidar que no existan fugas de capitales, para, eh, eh, principalmente cuando, cuando se abre un concurso se congelan todos los activos, se declara inhibición división de bienes. Entonces, había otras alternativas y el otro fue por la alternativa menos idónea y menos razonable. Ahora, el fallo del juez frente a este decreto de urgencia, que en realidad fue el presidente, podría haber efectuado la intervención, la ocupación temporánea anormal con un simple decreto, porque la ley dice que es con un simple decreto. Bien. El presidente fue más allá y de un decreto decía urgencia y lo puso a consideración del Congreso, pero él con un simple decreto lo podría haber hecho. Ahora, el juez cuando, cuando el, otro, el, el viernes eh, suspende la, la designación de los interventores administradores, le da el rango de interventores vedores. ese fallo es un espanto jurídico. Donde lo veas, son cuestiones por ahí muy técnicas, pero Pero dos, dos temas son, el juez se declara incompetente, porque claro, era una, una demanda contra un acto del poder ejecutivo y se tiene que ir a la justicia contenciosa federal, uh -huh. no puede ser un juez provincial. Es el juez, el juez Lorenzini, eh, recordemos. Lorenzini, lo, lo... Lorenzini, es un juez provincial, un juez comercial, provincial, que en el marco del, del procedimiento concursal le plantean una una impugnación de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, no tiene competencia. Y el juez dice, yo no soy competente para esto. No obstante esto, pero... voy a sacar una voy, saco una medida cautelar. Para, para dictar una medida cautelar tiene que aplicar la ley que regula las medidas cautelares contra el Estado. Una ley que es un espanto, pero que, re, que está vigente. Y que impide a los jueces incompetentes declarar medidas cautelares, dictar medidas cautelares, salvo ciertas circunstancias que no se dan. Entonces, se declara incompetente, dicta una medida que supuestamente es cautelar, no aplica la ley que tendría que aplicar, si la aplicase se tendría que declarar, se tendría que declarar inconstitucional, con lo cual ya es un grave error, digamos, grosero error, y después lo que hace, eh, hay un proceso muy urgente, que es cuando en una situación, por ejemplo, de salud extrema, vos podés sacar una medida autosatisfactiva. Una medida autosatisfactiva es ...que vos dictás una sentencia... ...de fondo, resolvés el fondo... ...sin darle traslado a la otra parte... ...solamente le das uh -huh. traslado... ...para ver si la otra parte recurre o no... ...es una medida extrema... ...que es cuando son casos... ...generalmente casos de vida o salud... ...muy extremos... ...vos decís, bueno, haga la prestación y ya lo defino... ...porque si no se muere... ...entonces el juez lo que dice... ...lo que hace es, al pedido de Vicentín... Lo, ...de oficio, cambia todo y dice, bueno, yo me declaro incompetente, dicto una sentencia de fondo, porque dice que es autosatisfactiva, y después lo que hace es, le da traslado a la otra parte, que también es un error grosero, porque si vos dictaste una sentencia claro, definitiva, claro. Sí. Ya, ya terminó tu participación, uh -huh. ya terminó, a lo sumo la otra parte podrá apelar o no. ¿Vale? Entonces, es, es, realmente es un, un espanto jurídico lo que ha hecho el juez, y ahora tiene la posibilidad el juez de darle un cauce dentro del proceso concursal frente a una presentación que hizo la Inspección General de Justicia de la provincia, Santa Fe, como órgano de contralor de las sociedades civiles y comerciales en la provincia, uh -huh. donde, aplicando la ley de sociedades, que es lo que tendría que haberse hecho desde el principio, aplicando la ley de sociedades, se le pide al juez que designe a tres interventores. Que vuelva a designar a los interventores del DNU que propuso el gobierno, más un otro interventor que propone el gobierno provincial, pero ya como interventores judiciales que se hacen cargo de la administración. Bien. Y eso es lo que tiene que resolver el juez en estos días, que espero que lo resuelva favorablemente. Y ese tendría que haber sido el camino... El camino que eligiera el, cual, el propio Ejecutivo en algún momento, ¿no? eh, claro, claro, la estrategia conjunta del Ejecutivo con el gobierno provincial. Bien, después es decir de... que según tu mirada, y por el lado del derecho, después lo político, la opinión pública se va para otro, por otras ramas que no sabemos manejar todavía, pero desde el punto de vista del derecho, ¿vos crees que ahora está canalizado por ese camino y es la salida que tendrían las distintas partes más o menos así? Me parece que es el camino más, más racional de darle una solución a esta situación y de cumplir con los objetivos que se plantearon en el DNU, salvo la soberanía alimentaria, ese es un concepto que está totalmente aplicado de forma errónea, porque la soberanía alimentaria es un concepto que está basado en la necesidad que intervenga el Estado para generar un mercado eh, agro, agro, agroexportador o... Un mercado amb ambiental, con determinadas pautas ambientales, desarrollo ambiental, eso es la soberanía alimentaria. Uh -huh. no, no es lo que se ha pensado, este tengo que manejar empresas para, para controlar, el tener empresas estatales para controlar el mercado interno. No, pero los otros fines que se plantearon en el decreto de urgencia, y son, son fines constitucionalmente válidos, porque es, bueno, pro proteger la fuente de trabajo, proteger las fuente de producción, proteger a aquellos pro pequeños productores que hoy son acreedores que. En, en, la, en, en el derecho son los acreedores quirografarios, entonces que si, si quiebra la empresa van a ir a la cola, van a cobrar sabes cuándo los créditos, y el arquero. Entonces, eh, me parece que esos fines, la mejor forma de analizarlos es en esta presentación que ha hecho, esta era una, una de las formas era esta, y la otra hubiese sido que el Estado, como principal acreedor, también hubiese pedido una intervención judicial. Bien. Pero me parece que esta es la mejor forma de canalizarlo. Después, claro, después esto es utilizado políticamente, como vos bien decías, y es una, una, una nueva posibilidad de la aparición de la grieta. Y ahí está el error de, del presidente. El presidente es un presidente que asumió con un perfil de, de, de, de consensos, de diálogo, de construcción conjunta con los gobernadores opositores. El problema que tiene hoy el presidente, y que lo tiene Rodríguez Larreta, es que, que ese modelo Tenía un alto nivel de legitimidad. Y los talibanes de, alto, de ambos lados no se lo bancan. Bien. Los talibanes de ambos lados no se lo bancan. Los talibanes o los actores principales, digamos. Cuando, cuando Cristina y Mauricio ven esa foto, y entran en crisis. Entonces, bueno, nuevamente la grieta, nuevamente la grieta que tan mal nos ha hecho aparece. Andrés, gracias por el pantallazo y panorama muy muy claros este... A veces, si no estamos repitiendo cosas que vemos en otro lado y hay que parar la pelota y ponerse a analizar. Gracias. Y si querés y, agregar. Y gracias algún, a vos. Dale. No, gracias a vos por el por espacio, el por el programa. Yo sé que, que vos siempre hacés este tipo de periodismo. El periodismo que trata de, de buscar la racionalidad, más allá de que cada uno tenga sus posturas, vos buscas esto. Y, y es importante en estos momentos no volver a agitar la grieta, porque. Eh, a, a, Con lo, con lo mal que nos hace la grieta, tenemos encima una pandemia global que nos está azotando y que no sabemos cómo va a terminar. Entonces, ¿cuánto nos hace mucho más mal la grieta que en estos momentos tan particulares? Gracias de vuelta. No, gracias, un abrazo. Andrés Gil Domínguez, eh, pampeano, abogado, reside en Buenos Aires, es uno de los constitucionalistas más prestigiosos del, del país. Y nos aportaba esta mirada sobre Vicentín, tanto desde el derecho como al final se terminó metiendo en política. Está bien, está en, en su derecho también.